Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Juro por el día de la resurrección y juro por el alma que se reprocha a sí misma lo que ha hecho o dejado de hacer, que en verdad resucitarán. ¿Acaso piensa el hombre que no reuniremos sus huesos tras su muerte? Por supuesto que lo haremos y somos incluso capaces de reconstruir la punta de sus dedos. Y, no obstante, el hombre quiere continuar pecando y pregunta burlándose, ¿cuándo tendrá lugar el día de la resurrección? Sucederá cuando la vista se nuble por el horror que se presenciará. La luna se eclipse y el sol y la luna se junten. Ese día, el hombre dirá, ¿a dónde puedo escapar? Mas no habrá refugio alguno. Ese día, el destino final estará con tu Señor. Ese día, el hombre será informado de las buenas y malas obras que realizó y de lo que no llegó a realizar. Y el hombre testificará contra sí mismo, pues los órganos de su cuerpo serán darán testimonio de lo que hizo e intentará excusarse en vano oh Muhammad no muevas la lengua con rapidez intentando repetir lo que se te está revelando por miedo a olvidarlo a nosotros nos corresponde recopilarlo en tu corazón y hacer que lo recites cuando te lo recitemos sigue lo que se te recita escuchando con atención Luego a nosotros nos corresponde explicártelo. Y sin embargo, oh hombres, aman esta vida terrenal y descuidan la eterna. Ese día, el día de la resurrección, habrán rostros resplandecientes que contemplarán a su Señor. Y ese día habrá rostros ensombrecidos y ceñudos que tendrán la seguridad de que una calamidad se les avecina verdaderamente cuando el alma del agonizante que negaba la verdad alcance la garganta y esté a punto de abandonar el cuerpo y alguien diga ¿quién puede curarlo y el agonizante tenga la certeza de que ha llegado el momento de partir de este mundo y a la gravedad de dejar este mundo se le añade la de afrontar la otra vida. Entonces será conducido hacia tu Señor. En la vida terrenal no creía en la verdad ni rezaba, sino que la desmentía y se alejaba de ella. Y después se dirigía a su familia lleno de arrogancia y vanagloriándose. ¡Ay de ti, incrédulo! Ya verás lo que te espera. Sí, hay de ti, incrédulo. Ya verás lo que te espera. ¿Acaso cree el hombre que podrá hacer lo que quiera sin que tenga que rendir cuentas? ¿Acaso no era el hombre una insignificante cantidad de esperma eyaculada y se convirtió, después, en un coágulo y luego a Allah le dio una forma armoniosa e hizo que los dos sexos hombre o mujer se formaran a partir de tal creación acaso quien hace todo esto no tendrá poder para resucitar a los muertos